Bienvenida Cecilia Zavala a la Mar en Coche FM La Tribu. Muchas gracias. ¿Cómo es eso de que tu veterinario es h o m e o p a t a y cuida a tu gato con ese tipo de cosas no alopáticas? Bueno, yo tengo dos gatos, Milton y Renato, bastante grandes los dos, de 7 y 10 años. Brasileros.、Eh, sí, sí, Milton, un gordo, negro, hermoso, de ojos verdes, y en homenaje al gran Milton Nacimiento. Y Renato, bueno, pobrecito, tiene el nombre Renato porque, porque para seguir con la tradición brasileña.、Eh, y Renato hace un tiempo tiene una, una especie de alergia que la, la intenté tratar con, con alopatía,、eh, pero es muy invasiva la medicación porque le dan cortisona y estuvo un tiempo con tratamiento de ese tipo y después decidí probar. Eh, con homeopatía y está buenísimo, está buenísimo porque es eso, va como va al, al, al grano, al punto, a la debilidad del gato. La primera reunión que tuve con Juan, con el h o m e o p a t a fue muy graciosa porque me dijo: Bueno, este gato tiene paranoia. Paranoia, un gato paranoico. <ríe> tiene muchos miedos de cosas, digamos, está siempre asustado,、Ajá. enseguida sale corriendo y entonces eso genera defensas. Y por eso en el cuerpo genera esa, esa alergia que ahora la tiene bastante controlada. Todo este eje es porque Cecilia Zavala ingresó aquí a la tribu y nos peleamos <ríe> enseguida porque ella quería que la gata Saraza pase de este lado de la puerta. Yo prefiero que se quede del otro lado de los estudios, pero bueno, lo discutimos y ahí surgió el tema de que justo estabas hablando con el médico, el veterinario <ríe> homeópata de tus gatos. Cecilia, tenemos aquí el color del silencio, es el material que estábamos escuchando. Y una vez más se profundiza un camino que ya venimos escuchando de tus discos anteriores, que es una suerte de degeneración o, o de géneros que va ocurriendo con tu música, donde escuchamos reminiscencias, pero no podemos ponerlo en ningún lado. Y cada vez más se transforma en una suerte de música de los ríos, de la naturaleza, y uno no puede decir esto es jazz, esto es tango, esto es folclore, por más que el aire esté dando vueltas. n o Ajá, sí, está totalmente correcto lo que decís. Es, es, no, no hay una intención. Eh, deliberada, pero, pero puede describirse de ese modo, ¿sí?、Eh, es como si la música fuese un, un río que atraviesa、eh, todos esos estilos, pero sigue rodando, ¿no? Y sigue fluyendo. En este disco, El color del silencio, ya desde el título lo a n u n c i á s y después darle play lo comprueba un poco. La palabra está utilizada en gran parte como instrumento y cuando se vuelve lenguaje en castellano es para decir casi lo mínimo indispensable, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, casi lo mínimo indispensable y muy,、eh, muy directo、eh, por lo poco que es, como el tema que veníamos escuchando、mm. eh, cuando entré al programa. ¿Cómo pensás q u é decir cuando se va a decir poco?、Eh, en realidad hay una necesidad vital de decir algo、eh, que surge,、eh, puede ser de distintos caminos. Eh, por un lado puede surgir desde la palabra misma, por otro lado puede surgir, surgir desde la música. Entonces, la música te lleva a ciertas sonoridades, a,、eh, el cantar en, en cierto registro, por ahí te lleva. Por ejemplo, hay un tema en inglés en el disco、eh, que surgió solamente por. por Por, por la sonoridad de cantar la melodía del tema. En cambio, Azul de Madrugada,、eh, que es otro de los temas del disco,、eh, la letra surgió primero, antes que nada,、uh -huh. el texto. Y a partir de ahí la melodía, y recién a partir de la melodía y la letra, el, el, la forma del tema.、Uh -huh. ¿Cómo pensas la escucha de estos discos? Porque son discos que hacen parar la oreja, que no es fácil ponerlos como música ambiental e irse a hacer algo, porque、no. tienen sus disonancias, tienen sus picos este, en intensidad también. ¿Cómo te imaginas la escucha ideal de un disco tuyo?、Eh, me parece que no hay escucha ideal, me parece que eso lo, lo, lo puede encontrar cada persona. ¿Viste? La manera de recibir una música, uno imagina un universo y después. La persona que lo recibe imaginó to totalmente otra cosa, y eso es lo lindo de la música. No sé,、eh, imagino que un viernes volviendo de, de, de estando manejando por la ciudad, volviendo a su casa, se pone ese disco y se puede entrar en otra dimensión, a, a pesar de todo el, el ruido y el estrés y las corridas que suceden afuera, por ejemplo. Hay una intención política en el uso del silencio y en tu música en general, me parece detener un poco el trajín del mundo. n o Sí, me parece que es como la imagen de estar viajando en un tren a alta velocidad y estar sentado contemplando todo lo que sucede afuera、eh, en, otro, en otro espacio y en otro tiempo, ¿no? Y uno quedarse、eh, en un espacio o. Ir desarrollando un espacio, ir cuidando un espacio que no necesariamente tiene que ser solo. Para este disco, en la gestación de este disco, fue más de ese modo, fue más en soledad. Pero me parece que esto de generar un espacio que sea una especie de trinchera compartido con, con los cercanos y que eso se vaya retroalimentando, donde podamos resistir a través de la belleza, a través de la búsqueda de la belleza y de.、Eh, De un estado espiritual、eh, resistente frente a, lo que, frente a todo lo que pasa afuera. El color del silencio tiene cuatro fechas de presentación. Perdón, son tres, tres. son tres jueves en B-Bop. Esto queda en Moreno 364. El jueves 9, que es el jueves que viene, es con y u s a de invitada. El 16 con Teresa Parodi. Y el jueves 23 con Miguel Cantilo. Hermosas fechas y muy este, disímiles en sus invitados. Qué lindo imaginarte con Miguel Cantilo. Es una dupla que nunca me había imaginado. Sí, yo tengo mucha, mucha alegría y mucha ansiedad de ese encuentro porque con Miguel nos conocemos. Desde hace unos años, solamente de vista, porque, o de algún comentario que él hizo, o algún mail que nos tiramos, porque él asistió a la presentación de un disco donde yo participé,、eh, que, se llama, que se llamó Por Algo Será, que es un una, una, compilado de, can, de cantautores. Donde hablábamos sobre los derechos humanos, donde está, participan además Gabo Ferro, Lisandro Aristimuño,、eh, Seba Ibarra, un montón de cantautores de mi generación. Y Miguel fue a la presentación de ese, de ese proyecto, donde yo creo que habré tocado dos, tres temas. Y a partir de ahí nos conocemos y me animé a, a invitarlo a tocar. Ya sacaste la marcha de la bronca, me imagino. Sí, por supuesto. <risa> Cecilia Zavala con nosotros el jueves que viene junto a Yusa, compartiendo el escenario en la presentación del color del silencio. El jueves 16 con Teresa Parodi. El jueves 23 con Miguel Cantilo en Moreno 364 en Bebop. Tenés una guitarra que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete cuerdas. Siete. Contale al pueblo por qué tenés una cuerda más y qué h a c e No, tengo una cuerda más que es un extra grave, una séptima grave, que se afina、eh, medio lógicamente como, como una guitarra común, española o clásica. Es, hasta la sexta, tiene la misma afinación y la séptima es como un bajo extra. Que amplía como las posibilidades sonoras. ¿Es que un me sí me al aire? Es un sí al aire, a veces lo afino en do y a veces lo afino en la, de acuerdo a la tonalidad del tema. Bien, Cecilia z a v a l a con nosotros, guitarra de siete cuerdas, para compartir algo de música en vivo. María Zavala con nosotros presentando canciones del color del silencio. Presentaciones a partir del jueves que viene junto a y u s a el jueves 16 con Teresa Parodi y el jueves 23 con Miguel Cantilo como invitados. Esto es e n MBBOP Moreno 364. Venimos coleccionando una serie de respuestas con distintos músicos en las últimas semanas. Creo que ya respondieron a esto: El Pollo Rafo f y Fernando Lerman, que es una discusión、Ajá. que planteó el Pollo Rafo f con respecto A la racionalidad y la intuición. Viste que por lo general、ah, oh, se arma siempre como esa cosa de si sos intuitivo, no sos racional o si sos demasiado técnico, perdés un poco de la frescura de la intuición.、Mm. ¿Cómo te llevas con la convivencia de esas dos patas que a veces aparecen como antagónicas?、Eh, creo que me llevo bien, dejo como que más allá de la parte técnica, la, la intuición mande.、Eh, Por, en, algún, en algún plano, n o por ejemplo, en el nacimiento de las ideas, en, el,、eh, en, en una improvisación, en el, estar, en el modo de estar en un concierto, ¿no? porque hay muchas,、eh, muchos espacios, muchas, a ver,、eh, muchos disparadores de, de cosas que, que te, te nutren que no necesariamente son musicales.、Eh, Eh, en un concierto, en, un, en una situación cotidiana. En un... Entonces está bueno como estar abierto y estar alerta a eso, pero por otro lado tengo a la técnica como aliada para desarrollar digamos, en el momento del trabajo y, del amaso y de la m a la s y de cocina. y de... Como juntar los materiales y elegir,、eh, también por ahí tiene un poco más de espacio la técnica. Ni hablar que para estudiar、eh, es súper necesario. v o s s a b s que me acuerdo de una entrevista con Liliana Herrero que me decía que ella utilizaba la técnica en el momento que sentía que la emoción la quebraba. Sobre todo cuando uno participa en conciertos, por ejemplo, haber acompañado a los despedidos o haber estado en un acto el 24 de marzo en la Plaza de Mayo cantando para miles y miles de personas. Y que decía que ella le afloraba la técnica cuando se daba cuenta que el cuerpo no le daba más y que entonces ahí tenía que ir a la escuela, digamos. No, claro, claro, sí, la técnica es como si fuera el sostén, pero uno、eh, trabaja mucho también el desarrollo de, de, de la intuición y la emoción. Por, por encima de esa base, digamos, donde está bueno que esté y está bueno si pasa, si pasa alguna situación así, que puede ser tan grande como lo que,、eh, lo que comentaba Liliana o、eh, algo mínimo, digamos, algo que te saque de foco,、sí. o sea, lo, lo que te saque del centro cuando, cuando peligra esa, esa salida del centro que es totalmente espiritual e intuitiva. Tenemos la técnica como aliada. Cecilia, ¿da para una más en vivo, te parece? Sí, totalmente. El disco lo podemos seguir escuchando sin voz, así que. <ríe> ¿Qué le hiciste al s、sí、i ahora? Ahora lo transformé en un do. Contarte a vos y a la gente que está escuchando que, además de los invitados, en, la, en cada una de las noches estamos preparando una primer parte que es la presentación formal del disco, que es como la excusa para encontrarnos.、Eh, y esto no está tampoco en la gacetilla de prensa, por eso lo menciono, donde hay una puesta de video a cargo de César t r a s a r y Alejandro j u e g u e n Que, están, que estuvieron recorriendo, escuchando el disco y filmando y recopilando material. Y entonces hay un video para cada, casi como un videoclip para cada tema, donde、eh, invitan al, al oyente, al público a. a Meterse en ese universo que tal vez uno viene de la calle, de, de, de, de la vida del día a día, y entonces entrar en, en, en, esta, esta, en esta propuesta que tal vez es mucho más íntima y mucho más para otro espacio. Y además, tengo a tres grandes amigas、eh, participando también en la puesta en escena y el vestuario. Entonces, Vivo va a ser un Vivo diferente porque va a haber、eh, bueno, un, un vestuario, un vestido, un vestido、eh, elaborado, inspirado en, en la imagen del disco y, y una puesta en escena a cargo de Carmen Basapollo, que es una artista plástica,、eh, Marcela Furlani, que es una gran amiga artista plástica de Mendoza, y Mariana López, que está. Diseñando el vestido. Así que tengo la suerte de tener un gran equipo. Todo esto en la presentación del color del silencio, entonces, a partir del jueves que viene y tres jueves consecutivos en v i v o p Moreno 364. El color del silencio se lleva la semana de la mar en coche. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a vos.